Hola, ¿cómo estamos? Pues? Pablito, bien, vos. Un saludo a vos y hasta a toda la audiencia bien, eh, de Radio Kermés. Bueno, Rodrigo, <risa> queríamos hablar unos minutos con vos. Bueno, hay varios temas que han anunciado, eh, dirigidos por supuesto a la juventud de la provincia de La Pampa, pero también ha salido en las últimas horas a eh, criticar un proyecto que ha presentado el bloque de la UCR, eh, que atiende una problemática de la juventud que es la desocupación, pero medio como que ya hay un programa parecido en la provincia de La Pampa. Eh, a ver, eh, contanos. Sí, exactamente. En realidad lo que uno, uno manifestó eh, es en realidad el, el, la preocupación por el desconocimiento en realidad de, de las políticas vigentes, ¿no? Mm. Está el, el programa desde diciembre del 2020, el programa de fortalecimiento del trabajo Panteán, que está destinado a, 18, a personas de entre 18 y 65 años, eh, que justamente... Eh, es eh, es un, un aporte del, del estado que a nivel actualizado de hoy son veinticinco mil pesos mensuales para, para, digamos, justamente que las empresas del sector privado tomen eh, nuevos, nuevos empleados y empleadas, y que, el, que al día de hoy ha eh, creado en el justamente en el sector privado eh, más de 1.200 puestos de trabajo, que de, de esos incluso el 70% son de, de personas de hasta 35 y cinco años. Mm. Eh, aparte, bueno, el, el, el Estado a través del, del Banco de La Pampa ofrece un crédito a tasa cero eh, por, por cada empleador, eh, digamos, eh, a cada empleador, por, por cada empleado que tome, de 300.000 pesos, lo cual es, eh, es, es muy importante. Y, y bueno, eh, lo, lo, lo llamativo, como mencionaba vos, Pani, es eh, que justamente hubo una ley... Eh, que que justamente el bloque de la UCR votó en contra, que establecía esto. Ah, o sea que el programa este que está vigente desde el 2020 se trató en la legislatura y el bloque es, radical lo rechazó. Exactamente, sí. Claro, ah. es el, el, el, el, el, el, el régimen de incentivo fiscal, en realidad hay, hay, hay varios hay barri, varios regímenes más, pero sí. uno, uno de ellos era este. Ah. Eh, de hecho, el, el, el bloque del PRO y el bloque y el bloque, no, perdón, del diputado Brindisi incluso votaron a favor, pero bueno, la, la UCR no en esa instancia. Entonces, bueno, llama la atención por, por varias cosas. Claro. Eh, y Rodrigo, y el, el, el proyecto este que impulsa el bloque radical a través de la diputada Agustina García, ¿agrega algo, quita algo, es parecido? Eh, es, eh... es que, o sea, a ver, uno cuando cuando se, cuando se lleva, lleva a cabo alguna política pública en general, sí. eh, bueno, uno puede estar más o menos de acuerdo en, en mm. cuanto a la modalidad pero no, en, en realidad es, es muy similar, es muy similar solamente mm. que, que lo, lo acota a jóvenes de 18 a, a 30 años, eh, entendido, bueno, digamos, de, de acuerdo a las políticas que está llevando incluso la la provincia, lo, lo dejaría incluso un 30% afuera de personas. Ah, o sea que eh, eh, acota el, el el espectro de... de lo acota, la... lo acota, claro. después, bueno, ah. es un poco, sí, es, es muy similar, es muy ah. similar. Bien, eh, bien, Rodrigo, eh, estuvieron anunciando estos días el Aprender a Gobernar esta... Sí. Exactamente, ayer, ayer lo, lo lanzamos en un programa que, que viene llevando a cabo el, el gobierno de la provincia de la Pampa desde el año 2006, eh, fue la, la, la primera edición, de hecho yo estaba hasta en el, en el secundario en ese momento, eh, en Toalla ahí mismo, <ríe> y bueno, ahora viene la, la 28 octava edición, eh, se va a realizar el, el día 6 de septiembre en Castelvecchio, en Santa Rosa, Eh, se, se larga la inscripción y los, los formularios y la, la presentación de los proyectos son desde el 9 de julio, es decir, un día después de cuando cierra, eh, digamos, el plazo del Parlamento Juvenil, que es el otro programa de, de la Secretaría de Juventud, desde el 9 de julio al 12 de agosto. ¿sí? El, eh, es para está destinado a estudiantes de, 18 a, de, perdón, de 15 a 18 años, de, de nivel secundario, y mmm, ellos tienen que, que presentar un proyecto de política pública justamente comunitaria, de impacto social, eh, eh, digamos lo, lo presentan, se aprueban, estimamos que, que, que se aprobarán 150 proyectos, más o menos, es lo que tenemos en cuanto a la... In, incluso a la a la capacidad incluso de Castelvecchio, digamos, porque es, es algo que se organiza con tiempo, mm. y um, el monto de este año es de mil pesos, ¿sí?, eh, para, para el que el proyecto ganador se financie. Por otro lado, el año pasado incorporamos Capachacán, que en su momento fueron obligatorias, si recordás, Pali, la situación epidemiológica fue variando el sí. año pasado, mm. eh, bueno, cuando lo lanzamos hicimos una, como una instancia previa virtual obligatoria con un montón de etapas más, que luego como como cambiaron la, la como, como cambió la situación sanitaria y como cambió también la suscripciones en general y los protocolos eh, luego hicimos una, una parte presencial un poco más masiva de la, de la que estábamos pensando nosotros lo largamos en agosto y si vos te acordás, de agosto a octubre como cambió todo sí. entonces bueno hicimos capacitaciones obligatorias en ese momento ahora hacemos capacitaciones virtuales optativas en vez de dos, esta vez es de cuatro temas, que es funcionamiento del órgano ejecutivo deliberativo, liderazgo, ambiente y cambio climático y género y participación. Estas capacitaciones se pueden notar tanto, tanto los estudiantes que participen del programa como en general eh, integrantes la, de la comunidad académica que por ahí quieran tener uno, una una charla y una una actividad con certificación. Ah, bien. Eh, Rodrigo, las bases y condiciones, para conocer más detalles, eh, ¿dónde se puede acceder? Las bases y condiciones eh, se encuentran eh, en, en el sitio oficial del de Ministerio de, de Desarrollo Social en la sí. pestaña de Aprender a Gobernar. De ah. todas maneras, también el, ya el Ministerio de Educación desde ayer ya, ya envió justamente las bases y condiciones y los formularios tanto del, de la guía para, para hacer estas esta políticas públicas comunitarias como eh, del, de la inscripción para las capacitaciones. Ah, bien. Eh, y a través de las redes sociales ustedes están. A través de redes sociales también son, uno, uno lo, lo encuentra, tanto en la subsecretaria de Juventud como en el programa de la Dirección General de Juventud, que es Jóvenes en línea, eh, donde también va a haber eso, van a haber cosas de las PANEP, van a haber otros cursos más, así que también los invitamos a, a sumarse a ese Instagram que, que está creciendo un montón, ya tenemos diez seguidores, Pali, así que estamos recorriendo. Ah, re mirá, mirá <risa> ya, se prende la juventud con eso. Estamos eh, a full. Bien, eh, ¿qué es Pampa Jóvenes otro programa, no. No, Pampa sí. Joven, en realidad, eh, la la, Fan Expo, la Pampa que se realizó el 23 de abril sí. en el Centro Cultural Sur, una, una convención K-pop, Anime Gamer, donde hubo fiscal, donde hubo ciencia, donde hubo inflables para adolescentes, donde hubo charlas, se va a realizar en distintas localidades de la, de la provincia, la idea es descentralizar, como siempre nos, uh -huh. nos, nos instruye el, el señor gobernador, eh, Sergio Filotto, entonces descentralizamos, el 2 de julio se va a realizar ...en Macachín, de 11 a 20 horas... ...en el Zoom de la Escuela 220... Eh, ...y luego... ...se va a realizar el 16 de... ...de Julio en Santa Isabel... ...en el Polideportivo... ...y el 30 de Julio, al menos son las, las fechas actuales... ...en el 25, 25 de mayo... ...en el Centro Cultural... ...en la FANESPO, que, que, que va, va a pasar... ...todo lo que te dije, más simuladores... ...y un montón de cosas más... ...se van a realizar las audiciones... ...del Pampa Joven, justamente que es como un concurso de canto... ...vamos a explicarlo así que uno va y, y eh, antes envía sus temas, se anota y va y hay, hay un jurado ahí que ellos cantan, va a ser en el contexto de la FANESPO y, bueno, va a tener una devolución, ¿sí? Uh -huh. En en la FANESPO que hagamos eh, van a ser cada una de las audiciones y a partir de ahí se, se hará una instancia final en el octubre en Santa Rosa, digamos, eh, por, eh, por participar ya van a poder, si tuvieran un single digamos, eh, si tuviera alguna canción propia o no, eh, que le, le financiemos un single demo, digamos, y el ganador va, va a poder grabar un, un disco justamente. Ah, mirá, mirá que bien. Un álbum. Entonces, es, en este contexto, el, el que sea Pampa Joven, que ya venía, si, si vos te acordás, Pali, venía de, de, de, de la prepandemia, incluso. Es una política pública que la, la continuamos. Eh, Pero bueno, que la tuvimos que interrumpir, no nos quedó otra con, con la pandemia, con un montón de, de cosas, entonces ahora la, la retomamos. Siempre que se puede, se retoma todo lo, lo anterior y que ha funcionado. Bien. Bien, Rodrigo, eh, no sé si quedó algo. Eh, si no, gracias. Creo, creo que estamos en, entre la FANESPO, bueno, eh, aparte lo eh, los invitamos a, a, a participar en general, Y bueno, te, te recordaba lo que es el, el Instagram de Jóvenes en Línea, que también hay varios cursos, sí. incluso hay uno que, que, que es incluso para, se llama Proyecto de Vida, eh, que es una suerte de, de orientación vocacional, para que me entiendas, no es orientación, pero es para, para pensarte y para pensar si uno quiere seguir estudiando, si quiere trabajar, si quiere un oficio y, y demás. Entonces en el link de, de la biografía de, de Jóvenes en Línea, tiene, eso, es, eso es un montón de de cursos y de otras cosas más, si es que lo hacemos con el Banco de la Pampa, entonces también lo invitamos. Bien, bien Rodrigo, muchísimas gracias eh, por, por este esto, minuto. muchas gracias Fali, eh. Una, un, abrazo. un abrazo a vos a